That life's a game, and then they take, take the board away. away. They, they give you masks and costumes and an outline and the of the story, story. then leave But you they all to improvise, improvise their vicious cabaret. in no longer. Ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the of page. <laughs> There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride bowl with peeling of the knees. He briskly frisks the tommy remains dropping the print, our and stays, and endeavors to ignore.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 We're panglers, with no hope The water in the flooded gallery There's a girl who posts good for not sharp Is desperate for her father's love Believes the hand beneath the glove Is what she needs to hold Though she doesn't a murderer at the matinee there are dead men in the aisles the patrons and the actors twirl, seldom if the show is through Silent looks with the cube, with the frozen martial smiles like last in 1998 show the tod song no one ever sings the coffee chorus line the comedy divine the bulging eyes of puppets strolling by the <laughs> Hey, hola buenas buenas noches estoy sufriendo que te cagues tíos ¿eh? estoy sufriendo que te cagues porque eh, joder los auriculares bueno ahora conseguir suene mejor y que estaba sonando un, un ruido atroz un ruido verdaderamente atroz ahora lo que suena y un ruido de fondo <ríe> la ¡Ay, la madre de dios bueno yo lo que pasa cuando sientes en vez de sentir una una radio potente, ¿eh? una radio comercial, una radio pública, ¿eh? en cuentas eso, vas ¿vale? y sintonizas, si una radio libre, ¿eh? una radio pequeñina, que sobrevive, eh, bueno, iba a decir sobrevive con las aportaciones de los sus miembros, bueno, y, y con alguna cosa más, pero siempre a través del, del trabajo de la, de la gente que estamos aquí. Siempre a través del esfuerzo y sobre todo a través de, de, de los ganes de unos cuantos, ¿eh? Unas cuantas personas bueno, pues, que no tienen no tienen nada mejor que hacer a la vida. ¿eh? Y entonces, bueno, pues, bueno, a ver, falo por mí, yo no tengo nada mejor que hacer a la vida ¿eh? que, que venir a, a la cuca y que hacer alguna cosa por la cuca de ese mes en cuando, que tampoco, oye, que, que, que faigatantes, este ...hay los que faen bastante bastante más que yo... Eh, ...pero bueno, oye, a mí préstame este sitio... ...y a vosotros si vos presto también... ...pues mira, hombre, si estáis sintiéndolo... ...supongo que sea ya... ...porque vos preste... ...no vais a estar sintiéndolo de casualidad... ...no amigos, no... nadie siente Radio Cuca por casualidad... ...los que llegan aquí llegan por algún motivo... ...por alguna razón... ...no, no me puedo creer que nadie llegue a esta emisora... a la Radio Libre V o al 107.3 de la frecuencia modulada o al www.radiocuca.org por, por mera casualidad, no puede ser que escuches que sienta Radio Cuca por casualidad. Y voy a decir eso que bueno estadísticamente desde que hay pues un, casi ya una docena de niños poquito menos pero casi una docena de añinos, empezamos a empezamos a emitir a través del internet pues bueno aumentó ¿eh? estadísticamente la digamos la población a la que podíamos llegar porque antes llegábamos nada más a la ciudad y ahora llegamos al mundo entero podríamos decir que estadísticamente aumentó la proporción, a población de personas que bueno, pues que potencialmente podían sentir Radio Cuca. No sé yo si eso valió para gran cosa, porque en antes la verdad que sentíase nos nada más la na, na ciudad, estoy hablando de, de mucho tiempo, ¿eh? estoy hablando de, de entamos de siglo y de finales del siglo pasado, En ese tiempo sentíase nos nada más na ciudad, pero no sé. A veces pienso que igual hasta nos sentía más más gente que que ahora mismo. es posible, y es posible. Pero bueno, tampoco llega una cosa que me preocupe excesivamente. Ah, por cierto, que que no lo dije, pero mencionar la emisora Radio Cuca. pero ya es que lo que estás sintiendo en Radio Cucalle, anedonia. Ahora mismo que el programa más veterano de, de la emisora, junto con la hora del Raposo. No sé, déjame pensar, pero pero igual, igual sí. No llena ningún miedo Y es sencillamente un juicio un, un de fecho, no de valor. <risa> a ver. No aporta ningún valor el fecho de, de llevar tanto tanto tiempo haciendo lo mismo, la misma cosa. todo lo contrario, a lo mejor precisamente, ¿eh? lo, lo grandioso, lo grande de un programa de radio, lo grande de un programa de radio y ya lo mejor también de, yo sé, pues de, de, de cualquier otra obra humana, a lo mejor lo grandioso, ye, cuando llegues al al cenit ¿eh? cu cuando se llega a lo más grande que se puede llegar pues dejarlo ahí parar ¿eh? no seguir no seguir arrastrándose ¿eh? en, el, en, el, en el barro no seguir ar, arrastrándose por el suelo ¿eh? igual hay que dejarlo ahí dejarlo en la cumbre no no entamar el, el camino de de bajada no ...un poco a lo mejor como... ...como esos que se suiciden a los... ...a los veintipico, los 27 ...paz que ya el, eh, el año... ...el año de, oficial... para suicidarse a los 27 ...esos que se suiciden a los 27 ...que ya, pa, para pa no... ...para no conocer la decadencia... ...hombre, yo no sé si más o menos... A ...esa edad ya... ...el el, zenith, el eh, la de de... ...de las capacidades del ser humano... Bueno, pero estás bastante arriba, ¿eh? O sea, eh sí, estás bastante arriba. Yo a los 27, bueno, yo, eh, acordándome, ¿no? A, a los 27 estaba yo estaba eh, yo trabajando en la construcción. No se puede decir que eso sea vida plena, trabajar en la construcción, pero bueno, eh, ver, físicamente estaba bien, joder. Tenía 27, me parece, cuando cuando subí la ¿eh? Cuando subí la angleru se encharpe a tierra. La angleru. A mi piensa me decía, si acuerdas al cortame, yo como un golo cebolleta, subí el angliru dos veces, el otro día decía yo en, una, eh, en un sitio con más gente, de, bueno, la, la primera vez que subí el angliru, <risa> como si hubiera subido poche, <risa> la primera vez que podía decir también la penúltima, <risa> porque conseguí subirlo dos veces eh, pero pero nada más nada más fui quien una vez en sin echar pie a tierra en ningún momento y bueno pues cuando eso tenía 27 o sea que a lo mejor sí que a los 27 bueno pues más o menos está el organismo en un momento dulce eh, en el, en el zen del en el zen y de, de las posibilidades de la funcionalidad No sé, a lo mejor sí, a lo mejor precisamente por eso La gente que se suicida a los 27 Que ye, ya os digo, el, el año el año oficial para pa suicidarse eh, Toda la, la gente famoso que se que se quita la vida Quitársela a los 27 Hombre, no toda Pero bueno, un porcentaje importante De, de las personas que se quitan la vida Y que van arriba son famosos Ya importa de alguien que se quiten la vida y bueno supongo que cuando de alguien se quita la vida siempre a alguien a otro de alguien Y importa que se quita la vida bueno no a veces no es así de triste y, y subía yo y para la radio y no sé no sé si si por, por obsesión, ya por, por condicionamiento o, o por qué. Eh, porque el caso llega que la radio, bueno, ya sabéis, está estoy fartuco de cielo, está en Ciudad Naranco, Ciudad Naranco y un barrio que está bueno pues en la falda, eh, en la, la fastera del, del monte Naranco, eh, de, la, de la cuesta Naranco. Entonces, bueno, pues hay que venir para arriba. Lo suave, ya lo sabéis, porque ya estoy fartuco de contávoslo, eh, bueno, pues, ceno en casa, en Camihuela. En eh. Camihuela, ceno en Camihuela, porque está más cerca de esto que a la miocasa. Mio eh, Camihuela está en el fondo de lo que supongo que en el Sodía fue un, un valle, una, una ballina, que se partaba el, el empiezo de la cuesta al Naranco. del empiezo de, de otra cuesta que no sé cómo podríamos llamarlo cómo se llamaría antaño oye la cuesta que bueno pues que va subiendo para para buena vista ¿eh? no sé qué qué entama ahí y termina en el en el cristo ¿eh? en el cristo les cadenes o por el, que entama, no, que que fina en el cristo lescadenes cadenes eh, yo habitualmente ceno en el fondo de esa de esa ballina por la que seguramente en eh, algún momento del pasado, de si pasó del que estoy hablando ahora mismo, a lo mejor incluso iba de algún río, de algún de algún curso de agua. Y es bastante normal que bueno, pues que, que los valles, sobre todo aquí en Asturias que, que hay tanta agua, te han discurra por ellos un un regato cuando menos, ¿eh? De esto, claro, estoy diciendo vos, ¿eh? hay muchos años, ¿eh? Sabe Dios cuántos siglos puede, puede haber que pasara a Pereyi aquel regato. Sí, que lo había, ¿eh? no sé si lo había. Hombre, me de niño, los prados que había para abajo de casa la mi abuela, eh, aquellos prados estaban casi siempre en enchumazados. ¿eh? Entonces, igual, ya ¿eh? que, que Pereyi pasaba, pasaba de algún regato. Hoy, de fecho, donde estaban esos prados en enchumazados, Hay un, un parque que es normal tancho más alto también, tancho más alto también. Y cuando llueve, llueve mucho, de fecho bueno pues del fondo de ese parque también también corre un, un regato, un regato que qué sé yo saldría saldría a lo mejor pasaría por, por el valle de donde vive la la mi abuela, pues es posible que es posible que sí. Yo llamaréisme friki, bueno, ya, ya estáis fechos a sentir rareces rareces en este, en este programa, pero de alguna vez, eh, de la misma manera que os decía la semana pasada, que, que en algunos sitios, bueno, pues intento imaginar, intento sentir las mismas sensaciones que si tuvieran otro sitio diferente, Mm. y que es perfectamente posible ¿eh? una, una función que no es organismo tiene y que y que podemos ponerla a furular, de verdad oye fácil me caso no sé me parece que la, la semana pasada hay dos hermanes hay dos hermanes ya di, di unas cuantas claves para pa intentar hacerlo ¿eh? para intentar hacerlo para intentar eh, sentir que estás en otro sitio diferente del que realmente realmente estás usando la memoria usando la, la memoria de las percepciones sobre todo, bueno esto es oye, que si queréis no voy a volver a hablar de lo mismo si queréis, sentíslo otra vez coñe, uy ¿Mm? y supongo que también tiene relación con eso que también alguna vez conté en esta emisora de esa extraña afición que tengo a sentar en un, en un banco ¿eh? ver pasar a, a la gente gente que no conozco absolutamente nada y imaginarles esos vides pero ¿eh? pasar un paisano digo meca estoy seguro que que bien rocándose la cabeza porque discutió con la con la mujer y entonces está pensando a ver no sé si vale la pena continuar con esa relación a ¿no? lo mejor tenía que yo que sé que dejarlo todo, dejarlo todo, dejar el trabajo que tiene ahora y coller y marchar, marchar para por lo menos no sé para Huesca y venga pues intentar arrancar con una nueva vida en Huesca al fin y al cabo y pues tiene desperre es un poco de a forraes y mira pues para tirar por lo menos un año, aunque no encuentren ningún trabajo pues seguramente lleguen Y de lo malo, joder, de alguna cosa pecerá, ¿no? En, en dos años, aunque sea una pijaína por ores para hacer de alguna cosa, pues algo saldrá. Y mira, llegó un momento que realmente casi va vale más deixar, dejar atrás todo, cortar por lo sano. Y bueno, no sigo, no sigo porque pues, poneme, bueno, pues, pues, pues, por laborar aquí una, una vida entera. eso hoy era más pues bueno, pasar a dar alguien por la pela calle que no conozco de nada y yo pues me monto esa película de una manera, de una manera entretene, oyes, pues qué sé yo, que uno Kauno tienen tiene una manera, hay gente que juega la PlayStation, yo no juego la PlayStation, siéndome na un banco en la calle y veo pasar gente, ¿viste? Kaun, que única, dos una peragua, no ye, pues pues eso. Pues supongo que también relacionado con con eso hay otras veces que que me gusta imaginar, sobre todo una ciudad, la ciudad de Ubiu. Nunca me puse a hacer este ejercicio en otro sitio. Bueno, a lo mejor en otras poblaciones, pero aquí cerca. Pero bueno, una cosa que me gusta bastante y tratar de imaginar cómo era cómo era este sitio cuando no había Cuando no había eh, casas, cuando no había cais, cuando no había ciudad. ¿no? Cuando ya era todo sencillamente, pues pues praos, ¿eh? praos y, y viesques. Y entonces, yo pienso muchas veces, claro, a mí ya sabéis que me presto mucho de ir al, de ir al monte. Y bueno, estás en el monte muchas veces y dices, vamos a llegar a ese, a ese pico de ahí... Y dices, bueno, pues hay que subir esta colina, bajarla, eh, tirar por, por esa campera, no sé qué, si collao, llegas al pico. Y yo muchas veces pienso en un viejo, a lo mejor que sé, salgo de, de la mi casa eh, y voy a acá a mi abuela, y una persona cualquiera diría, bueno, pues hay que subir para la calle esta topa arriba, después tirar para la pamandrecha pa en la rotonda, tal, y, y seguir todo derecho, pero ahí. Ah, pero a mí préstame pensar que a lo mejor lo que tengo que hacer es subir este este piquín eh? subir este piquín pel, pel collau, eh? pel y meterme por el cuyao por y tirar por la ballena para <risa> abajo e intento velo eh? eso ya es lo más importante intentar intentar verlo porque oye pues sencillamente decirlo eh? decirlo así o pensarlo más bien bueno pues está bien pero si además intentes velo, ¿eh? intentes velo y intentes otra vez estamos estamos tirando de la memoria perceptiva, intentes eh, sentir lo mismo, o yo por lo menos intento sentir lo mismo, la misma sensación que cuando efectivamente estoy en el monte y miro la distancia que me falta y, y pues por pues, la ballena... el cerro o, o el collado por el que tengo por el que tengo que pasar. Imagino, imagino cómo era la la ciudad viejo, lo que era el espacio de lo que lo que ahora lo que ahora llena la ciudad, pues seguramente fue bueno pues un sitio muy prestoso, un sitio al que si hoy existiera seguro que me a ir a ir a Calilar Perey, subirles les Llombes y y mirar los paisajes que que se vien. seguro que en aquel momento pues el, la, la cuesta del naranco destacaba más que que ahora y sigue destacando, eh, sigue destacando, pero seguro que en aquel momento, coño, pues mira, y era la elevación más importante hasta casi hasta casi el aramo, eh, hasta casi las estribaciones del aramo. Joder, qué pasada, ¿no? Y qué se vería desde, eh, desde el alto del del naranco. Ya ahora lo mismo, la verdad que vas a Peña y Empaya. la parte más occidental de, de la cuesta y, y allí allí la visión que tienes desde allí cómo sería eso en sin, en sin edificios en sin carreteres en sin coches en sin cais cómo sería bueno tampoco pasa nada no pienso que a lo mejor te por tanto ¿eh? en poder experimentarlo hombre yo me imagino que por la mierda no voy a no voy a verlo Supongo que Naide que te ahora mismo vivo no siendo que venga de sópito de algún tipo de tratamiento de lonchevidad que de todas maneras supongo que te hará reservado la gente más rico no creo a ver eso no es probable que surda que surda en los próximos años entonces pienso que a lo mejor ninguna persona viva va a contemplar otra vez el Valle baile dupeu En, en, en su ciudad, ¿eh? a lo mejor no, no y debe decir, a lo mejor con ciudad abandonada, no nun creo, nun creo, nunca se sabe, porque bueno, la vida puede dar, ¿eh? el tiempo y el mundo pueden dar un montón de vueltas acollonantes, ¿eh? pueden dar muchas vueltas y puede pasar de todo. Y eso que, que ahora mismo pensamos que es improbable, acordáis lo que digo siempre: que improbable no quiere decir imposible. entonces a lo mejor a lo mejor de alguien si sí llega Velo no creo, ¿eh? no creo pero bueno, al ritmo que vamos de bachada de la población de, de, de, de muerte de todo lo que hay aquí pues sí, es posible, sí, posible que llegue ese momento lo que pasa es que cuando llegue ese momento el Cardio mayor Mayor bueno, subió, se despueble ¿eh? Eh, Asturias por lo menos esta parte central bueno, y todo lo demás también, qué coño Se pueblo y aquí prácticamente nunca de gente. Aunque ¿no? coño, prácticamente que nunca de gente, que se haya un, un desierto. ¿eh? Como el mecha chat, que hay un desierto, no se mete nadie al, al chat eh, al chat de Radio Cuca. Oye, si queréis metéis vos www.radiocuca.org y metéis vos ahí. Y si me presta lo que ponéis, pues lléolo. Y si no me presta, pues, pues no lo leo, <risa> O sea, que el programa yo en mí, fuego lo que quiero. Bueno, pues eso, que estaba yo contándoos? Ah, eso, lo de cuando cuando vieuse y Asturias se, se despoblen enteros y se ya un, un desierto. No pienso que la naturaleza tarde mucho tiempo en recobrar lo que un día fue de ella. Tarda poco, tarda poco. De hecho, no sé, pues, vos miráis cualquier eh, pueblín que quedó abandonado, el, el poco tiempo que tarda... la vegetación, la maleza, los animales, en volver a tomar posesión. Claro, supongo que eso será siempre que bueno, pues, eh, todavía las condiciones sean incluso habitables para pa esos plantes y, y esos animales. Asturias, por lo menos el centro de Asturias, va tirando para una situación que pienso que no va a ser a eh, falla y tan inhabitable para ningún tipo de organismo vivo para ninguna forma de vida eh, los niveles de, de contaminación están llegando están llegando unos, a unos extremos que son verdaderamente ablucantes son acollonantes a lo mejor la gente que vivimos aquí Bueno, pues, oye, pues quitamos y, no sé, si entre que quitamos importancia nosotros, porque estamos aquí, no nos queda otro. Porque a lo mejor, si, si pensaremos objetivamente, en morrimos de miedo y escaparemos con lo opuesto en <risa> cualquier otro sitio. Entonces, y, bueno, pues, les mentiras que nos cuentan habitualmente, pues a lo mejor no le damos mayor importancia. Pero pero tiene mucho Y mucho. La contaminación del aire de Asturias es una cosa verdaderamente terrorífica. Yo, el otro día, la, el fin de semana pasado, el, el domingo, subí, bueno, ya sabes, soy aficionado a tirar al monte y aunque cada vez soy menos capaz de subir a las cumbres, sigue prestándome tirar al monte para calellar pelos. Los prados y le y demás, pero casi no, no sé quién a subir a las cumbres Bueno, pues cuadro que, que este fin de semana, así que, bueno, pues debe ser la gente con la que con la que fui, debe en una cume a la que yo pude Pude subir. Bueno, pues tenía un terreno más a fallaizo para pa que yo pudiera llegar hasta ella. Y desde el alto de, de esa cume, estoy hablando de. de la Peña Mayor, eh, la Peña Mayor ahí entre entre Nava y Benmes en el en el, centro, en el centro de Asturias, tirando para el oriente. Bueno, pues desde de, de esa cumbre que tampoco oye que sea llega muy alta, no sé ahora mismo qué qué altitud tiene, pues me queda por, por los 1.100 aproximadamente debe debe estar. Bueno, pues desde ese alto divisaba ese divisaba se bastante bien o veo, bastante bien la la zona de donde está, está sitiado eh, divisaba divisábase la zona en la, en la que está Vilés no se veía Vilés porque está por medio la, la sierra del Gorfolí eh. no sé cómo se llama esa sierra el pico más alto llamas llama el Gorfolí eh, el Gorfolí está para Vilés pero, pero bueno eh, digamos que podía podía adivinarse dónde estaba Vilés y, y toda esa parte eh, tanto como como Sichón, como, como como lo davilés estaba estaba tapecía por una nube de color marrón ¿eh? eso que cuando éramos niños llevamos el, el color caca ¿eh? color mierda color mierda pura porque precisamente de eso ya era la nube de mierda de pura mierda que respiramos todos los días la gente que que vivimos en este en este era central en esa ciudad tour que quieren montar pura mierda o sea metía bastante miedo metía mucho miedo también el fecho de mirar para para el otro lado para contra para contra el oriente y y ver que pues una nube marrón igual que seguramente se originare es originar en en en este ángulo central supongo que llevada por el viento pues estaba más paseando para contra el oriente que nosotros que nosotros no sé para para parres mete a miedo mete a miedo dentro poco supongo que que esas nubes que que esas nubes que se en en la zona centro Supongo que, que llegarán a cubrir Asturias entera de pura mierda, de pura mierda. Curiosamente, pues, bueno, los, los políticos, los que manden, dicen que la culpa es del tiempo. Que claro, como no llueve, cara y lo más normal del mundo, como como no llueve, el cielo llena de mierda. ¿eh? Es igual que tiene que ver con la con la mierda que se echa que se echa al aire. Igual no tiene que ver tanto con la mierda que echan los coches. Y una barbaridad la cantidad de coches que están circulando. La gente que está metido en esto, los ecologistas, dicen que los coches que no tienen la culpa del ¿eh? del tipo de contaminación predominante en Asturias que llevan más cosas de, de las fábricas. La verdad que yo cuando, acuérdame, no sé, cuando yo era más mozo, más pequeño, nunca un pescancio de no veo notar esa sensación al respirar que notaves, por ejemplo Avilés Avilés, bueno pues sempre fue por desgracia como si diéramos el ejemplo la cumbre de la contaminación en Asturias la cantidad de industrias que había y que sigue habiendo en ese sitio continuamente botando mierda para el aire bien parece que no llega para tanto pero bueno, no sé yo ya os digo no sé si hay obsesión ya ¿m? con el tema no sé si hay condicionamiento no sé que hay o si más bien hay realidad ¿M? probablemente es razonable pensar que, que sea un efecto real pero cuando hay, ¿no? cuando hay media hora una hora estaba subiendo desde desde la na qué tal la la la la la camiuela, cuando estaba subiendo por la playadera para para venir a la radio que subir una una montañe, una una elevación bastante bastante bastante pindia y después bueno, pues bajar a la mitad de la de la fastera por el otulleo, por la cara oriental digamos para la cara nororiental subes el, para la cara más suroccidental digamos y vayas para, para la cara nor para la cara nororiental y bueno pues llegues a donde está la radio cuca pues de la que estaba subiendo por ahí, ya estos días ¿sí? este horas previas ya parecía que, que costaba más respirar Yo en principio, que yo sepa, ¿eh? no tengo ningún tipo de, de enfermedad pulmonar, ¿eh? enfermedad respiratoria que afecta al, al mi aparato ventilatorio de, de alguna manera, no tengo ningún tipo de, de, de oclusión, de bueno pues, de impedimento para pa el buen respiro. Por embargo, daba la sensación de que me, me costaba. De la que subía para acá, eh, pues, hubo un momento que... ...que al el respirar empecé a, a sentir el olor de... ...no sé, un olor extraño, ¿eh? Un olor extraño... Eh, ...empezó a picarme el gargüelo... ...una picazón así importante, interesante... ...como a lo mejor cuando, no sé si de alguna, de alguna vez... ...respiraste, pues... ...pues, pues amoniaco... ...o, o, o tuviste la de radio... ¿tú? <risa> ...la de, de alguna vez... ...respirar gas de, de pimienta... ¿eh? Yo me Esto, por supuesto, no un llega una picazón tan brutal como la que sientes cuando respires gas de pimienta, si de alguno tuvo la ¿eh? la desgracia. Tampoco llega una picazón tan fuerte como cuando respires amoníaco. Pero bueno, llega una picazón. ¿no? Que, que yo decía, madre de Dios, pero no sé, estoy aquí? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto nos queda los que estamos aquí? ¿eh? a los que todavía bueno somos ya adultos tirando paviejos pero bueno no sé en principio estamos razonablemente todavía operativos funcionales pues a lo mejor bueno pues un un poco más para la gente que está más más jodido que ya tienen los años o tiene algún tipo de de problema ventilatorio Pues a lo mejor bastante menos, y muy triste, y, y extremadamente triste, y extremadamente triste que, que esto se yacina. Ay, madre de Dios, mete, mete realmente bastante miedo para pa el cuerpo, cuál es la situación que estamos viviendo en este sitio. De verdad os lo digo, ¿eh? Eh, no falo por, por falar de verdad. Donde me escondo si no va a salir el sol? Quizá mañana tal vez me sienta mejor Nunca estoy solo con nadie Y ahora me cuelgo del aire Todo da vueltas menos a mi alrededor entiendes cuando te hablo con la voz, No necesito agarrarme Creo que puedo congelarme Ya me levanto, que ya no puede ser falla, ¿eh? no falla que oye pues acaba el cantar y la música de fondo ¿eh? queda en, silencio, está en un momento de, de silencio ¿eh? y agarra y empieza a contarlo después Pues luego eh, este cantar porque terminaba escena con lo de este planeta está contaminado <risa> veis que gracioso soy que pongo música que, que tiene que ver con lo que eh? con el tema del que estoy hablando joder este oye para eh? pa el por locutor de radio colega me cago en la malva ¿eh? como me lo curro, eh. <risa> Anedonia en Radio Cuca 107.3 de la frecuencia modulada en www.radiocuca.org Te se el 28 de febrero del año 2019 que como no un año bisiesto y el último día de, de este mes y son las 21 y 39 minutos de la noche pues eso oye que está entiendo Anedonia en punto directo Eh, si estás en el veridiano de Greenwich, en la zona horaria de Greenwich si no y no son los 21 y 39 minutos de la noche o si no el 28 de febrero, estás sintiendo esto un puto diferido, o oh, sabe Dios, el efecto paranormal que estás sufriendo. O a lo mejor sencillamente no hay nada en el 107.3, ni tampoco hay nada en el www.radiocucan.org y lo que pasa es que sabe Dios qué día ¿eh? estás descargando el podcast. También puede ser. Y el aire está El aire está muy gocho. Eh, eh, como decían los los irónicos en aquel cantar de, de los años 80. Eh, ta, la ciudad donde vivo está sucia por culpa de esa. Y hay es que cuesta trabajo poder respirar. Sí. Pues bueno, eh, básicamente eso fue un anticipo de... De, de lo que está pasando hoy en día Anguayo eh, hoy la ciudad no y que te a, te asucia ¿eh? hoy pues bueno ya todo todo todo el centro todo el centro de ¿eh? de, la, de la provincia o del país o como queréis decirlo lo que lo que está gocho el aire está está muy gocho en toda esta parte pero claro como ellos decían la ciudad donde vivo está sucia por culpa de esa Pero otros también decían: la ciudad me vivo existe gracias a Insidesa. No era ya por culpa de Insidesa, era gracias a Insidesa. Hoy en Insidesa ya no existe. Pero bueno, existe en Barcelona y existen 40.000 sitios más que, que también boten mierda al aire. ¡Mierda pura! O sea, ¿eh? sin, sin, sin poner más adjetivos. mierda! ¡Pura mierda! boten al aire esa pura mierda, pero claro, hay tanta xente que traballa ahí, ¿cuál podía ser la solución? Venga, pues, lógicamente, si todo eso echa mierda al aire, acabemos con todo eso, yemos todas esas fábriques y esas industrias que boten mierda al aire, pero claro, todos toda esa xente queda tirado, queda na cae, y claro hay un hay una cosa ¿eh? una cosa muy muy interesante, bueno, interesante o interesante no pero bueno que llegue a y que llegue que que todos los organismos ¿m? todos los organismos seamos los los humanos o sea cualquier otro eh, funcionen de una manera muy muy simple muy sencilla y, y funcionen con el con el a ver hay un principio ¿m? Un principio que lleva bastante, bastante ferro, que lleve que una consecuencia, para que tenga consecuencias, valga la redundancia en el, en el comportamiento de un organismo, tiene que ser eh, lo más contingente posible, es decir, tiene que suceder pronto. Eh, el refuerzo, los premios, los castigos, tienden de pasar pasarlo rápido. lo antes posible, lo más cerca posible de si de si comportamiento. Eh, supongo que ya de algunas de las tantas veces que hablé de, de la educación, y si eso de que no tiene sentido decir si un niño, es lo típico de ah, si si apruebes todo es eh, eso dice en, en, en ocho si apruebes todo es este año, eh, para pa fin de curso um, cómprate qué sé yo, una bicicleta. bueno, eso ya era de antes los niños de ahora no sé si quieren bicicletas o quieren un, un Segway o, o una Playstation o qué sé yo lo que querrán los niños de ahora no lo sé que yo, por desgracia, ¿eh? por desgracia no, no soy padre no tengo ni puta idea de lo que querrán los niños de ahora de lo que se atrapa y es un reforzador, lo mejor una bicicleta ya no lleva un reforzador ningún Bueno, yo sigo viendo muchos niños andando en bicicleta por la calle. O sea que la bicicleta, pues bueno, a lo mejor todavía, todavía ellos os gusta. Pero bueno, lo que os contaba, que no tiene mucho, no mucho, mucho sentido. Si realmente lo que quieres, pues pues un pao, una mamá un adulto. Y que, bueno, pues que el niño, que el niño estudie, que el niño aprenda, qué tal. Pues no tiene mucho sentido, eh, mucho sentido prometer una bicicleta si aprueba a fin de curso. Tiene más sentido, pues, de ahí, bueno, pues, a lo mejor regalinos más más pequeños, ¿eh? Que a lo mejor no son otra cosa más que, que una sonrisa, una forma una de yombo, un decir, joder, que bien y tal. Pues, el ejemplo típico, cada vez que lo ves estudiando cada día o haciendo ejercicios, o, sí, pues, a lo mejor, a lo mejor eso. Hombre, yo después de estaris diciendo, después del discurso que diste ¿eh? la otra semana, metiéndote con la, con la con el sistema educativo y con los exámenes y con los estudios ahora dices esto huevos que es incoherente... a ver que soy incoherente... sabes lo de ¿sabes lo de sobra ¿Eh? sabes lo de sobra pues este ejemplo la verdad porque, porque bueno y el típico y el típico que se pone siempre pero bueno podéis podéis poner cualquier otro qué sé yo vamos a buscar un ejemplo mucho más mucho más zafio bueno pues Eh, pues es eh, sí, y que, que, que por. A ver, a ver qué puede ser. Bueno, pues si te laves, ¿eh? si te laves bien y tal, uno que se llama muy gochu, si, si te laves y eches el sodorante y cambies los calcetinos, pues, pues, de aquí a, a tres meses, Folles seguro. ¿eh? Eh, folles. Bueno, pues, hombre, yo qué quiso que te diga, si, si una persona, ¿eh? que sella, nunta, nunta fecha, nun tien costume de de lla de de echarse dos de cambiar los cacetinos, pues nun creo que por el fecho de si si fai sesos mientras tres meses folles veo veo mal, un complicado. Pero mes esa mesma persona, pues pues bueno, se pescancia de que de que a lo mejor, eh, oye, pues el día que va un poqueñín menos gochu, un poqueñín más más llavaín. oye, pues de alguna mozuca, pues pues sonríe, arrímase y un poqueñín, ¿eh? bueno, pues entonces igual va vale más eso, ¿eh? tiene más consecuencias eso, que, que el fecho de tener que, que pasar tres meses lavándose peinándose, echando el desodorante y la de mi madre, ¿eh? para pa, pa después, para follar. Claro, pues tú puedes decir, coño, pues, pues a lo mejor, suponiendo que te, que te preste el sexo, tú puedes decir, coño, pues, reforzador, ¿eh? un premio bastante más grande, y el follar que el mero hecho de que una moza te sonríe y se te rima un poquñín, ¿no? Quien dice moza, dice mozo, ¿eh? ¿eh? Y quien dice que una moza se rima un mozo, dice que un mozo se rima otro mozo, que una moza se rima otra moza. A ver, que no hay que, que de explicarlo todo, ¿eh? Mm, vale bueno pues eso que, que uno puede decir bueno pues pues que un premio bastante más grande el, el follar que, que no lo otro sí pero lo otro y inmediato ¿eh? lo otro inmediato tú <risa> tienes seguramente mucho más eh, mucha más influencia sobre la conducta del organismo que que el, que el, mero, que el fecho de follar pues muy, muy muy importante y muy prestoso que ¿eh? que sella, que se haya follar bueno pues eh, a lo mejor el, el rapace sí que, que tal pues oye pues mira resulta que solo con un poquenín y mira ya se me arrimen a mí pues voy a seguir faciéndolo un poqueñito todos los días y tal y bueno pues va viendo que eh, va viendo que forrula ya lo hay un momento en el que ya en el que ya se, se impone como como un automatismo como una como una norma Lo otro que quieres te diga, si no te has fecho a, a, a llavarte y a arreglarte y estas cosas... ...pues mira, no vas a echar tres meses, eh... eh ...faciéndolo todos los días a diario para pa ver si follas después... Si, si, ...si tú en realidad no estás consiguiendo nada... ...lo único que estás consiguiendo es sentir y sentir el inconveniente... Eh, ...de que no te es joder, pones los mismos calcetos todos los días... ...y ya vas poner una llevadora una vez cada tres meses... y ahora a la Vega todos los días me dan cacetinos y hay que poner dos levadores cada semana por ejemplo pues eso no tiene ningún previo que quieras que te dejas por mucho que te diga sí sí aguanta aguanta que que así folles jaque de ya pero ostia ahora mismo esto no me está valiendo para nada pues más o menos eso bien bien a ser lo que yo quería decir vos que El, el ser humano, y no solo el ser humano sino posiblemente todos los organismos que, ¿eh? todos los organismos vivos que, que habitan en este planeta, porque no sabemos si en otros planetas hay organismos vivos, y es razonable pensar que hay una alta probabilidad de que se yasina, pero no tenemos ningún ningún criterio absoluto para decir que existe, ¿no? pues no y ¿eh? pero por lo menos lo que sí sabemos es que eh, todos los que hay en este planeta pues todos los organismos son cortoplacistes ¿eh? no hay ningún organismo largoplacista. Es eh, esas consecuencias a, a largo plazo hombre, los seres humanos tenemos una, una ventaja evolutiva sobre cualquier otro organismo eh, y ya que nosotros por fortuna somos tan... avanzaos na escala filogenética que somos capaces de de a través de de esa herramienta tan potente que nosotros tenemos que el razonamiento seguramente a un nivel muy superior a a los automatismos y los instintos que rellenen a otros organismos tenemos la posibilidad de De, de sobreponernos, de negarnos, de resistirnos a, a a todos esos bueno pues instintos más primarios, mismamente momentamente es cortoplacismo, nosotros somos capaces ¿eh? de anteponernos y de prever el futuro, de, de prever o de pre, prever o prever, me parece que se dice prever, de prever el futuro ¿Mm? somos, somos capaces de, de bueno pues de de de no de no ser tan esclavos del cortoplacismo y de ser capaces de pensar lo que va a pasar más adelante claro cuando yo digo todas estas cosas por ejemplo que decía yo de cuando hubiese ya un ermo y te ha abandonado y no seres humanos cuando cuando el aire Asturias ya irrespirable estoy hablando de cosas que pueden pasar algún día que no sé eh, si van a pasar, pero puedo pensar que ya es razonable, eh, eh, considerar que ya es bastante probable que eso suceda viendo lo que lo que veo ahora y analizando analizando la realidad. Una cosa que en principio que sepamos eh, hombre, sí que pueden hacer otros organismos, por supuesto que analicen el su entorno y la su realidad. pero a un nivel mucho menor, una complejidad con una complejidad mucho menor. No pueden analizar tantos datos, no disponen de tantos datos, ¿m? lo primero. Nosotros sí, nosotros sí. Nosotros sabemos que ya es lo que lo que va a poder pasar, lo que va a pasar a, a largo plazo, pero, pero Indasina, Indasina, por muy humanos que seamos y muy filogenéticamente avanzados que estamos, eh, seguimos siendo esclavos del cortoplacismo, aunque seamos quién aunque podamos razonar aunque podamos pensar que ello es lo que va a pasar seguimos siendo esclavos del cortoplacismo y seguramente que ¿eh? cualquiera de esos trabajadores y, ¿eh? cualquiera de, de esos hombres y mujeres que, que trabajen en, en, en una industria de esas tan extremadamente contaminantes a lo mejor tienen fíos pequeños ¿eh? y a lo mejor son perfectamente conscientes de que bueno pues que a lo mejor el el, el fío en cuestión eh, no llega bien con los con los pulmones enteros sí pues, pues deben ser perfectamente conscientes ¿eh? a lo mejor son perfectamente conscientes de que si sigue ¿eh? si sigue echando mierda si es si un volumen y es el ritmo el sitio es en el que trabajen pues a lo mejor todo la mierda toma la puta mierda Pero, prenderse así nada, joder, pues que no me quiten el trabajo. ¿eh? Que lleve más, que lleve más, ¿eh? que más significativo a la conducta. Esa consecuencia que, bueno, pues podría o no producirse dentro de 15, 20 años. Que bueno, viendo el ritmo al que vamos, pienso que va a ser bastante menos. O, o, o les perras que me dan al, al final de mes. Coño, mes, años... ¿Qué lleve más condición a la conducta? ¿A lo que pasa a fin de mes o lo, o lo que pasa a fin de década? Coño, pues obviamente lo que pasa lo que pasa a fin de mes. Entonces, pues esas personas sencillamente se someten. ¿m? Se someten, se rinden. Falé de alguna vez de, en este programa de la dulzura, más de una vez, porque hay una cosa que me llama la atención, la dulzura de la rendición. Ese momento en el que te rindes y, y, y si sabor dulce, esa tranquilidad, esa paz, esa paz que tiene la rendición. La paz de los muertos, <ríe> la paz de los muertos, decían los de la polla Records, nunca haremos esta paz, podría, y un ser deforme, pues sí, nah, vale, está bien, pero, ¿hm? pero, pero cuando comes un caramelín, ¿eh? Ese caramelín sabe dulce, muy dulce, muy dulce a corto plazo. Ay, está muy rico. Claro que pasa que si comes caramelos uno tras otro todos los días eh, a largo plazo, pues bueno, el tu organismo deterioraráse por el exceso de azúcar. A lo mejor eh, te conviertes una persona obesa. ¿no? Sí, pero a corto plazo, a corto plazo y una maravilla. ¿A corto plazo ¿qué, qué presta más, salir a, a calellar, eh, pereí eh, o, o, o, o quedar tirado en el sofá? Hombre, a ver, calellar presta, a mí por lo menos prestamos la de Dios. Pero bueno, hay días que dices tú, ay, qué pereza me da ahora mismo, ir a nadar o o a calellar o mira que podía tirarme tranquilamente aquí en el sofá, oh, voy a tirarme aquí en el sofá. Hombre, a corto plazo y su A largo plazo, pues, oye, pues el deterioro ¿m? en el organismo que produce el sedentarismo, pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Eh, como que no me convenza. A corto plazo, igual, en cuenta de, de comer una zanahoria, ¿eh? ya más prestoso comer un donos, un donos de esos industrialones, ¿eh? un donos de, de cubierto de chocolate, ¿eh? Uy, como piste ahí, dolor con chocolate eh dolor con chocolate zanahoria joder pues eh a corto plazo joño la intensidad del saborón de unos de chocolate Cuidad bien que yo soy del primero que que a base de yo creo que precisamente por non convelos por non convelos habitualmente ya me repu y si se aboron tan tan dulzón y tan artificial Pero si nada pues qué sé yo pues si un bizcocho de que fuego yo fue la mioma por ejemplo vamos a cambiar non donos pero un bizcocho de esos que nun deixa de ser también una bomba de azúcar y de merccos y que seguramente ye para organismo No, no sé hasta cierto punto pues igual ya más nocivo que que una zanahoria ¿eh? pero claro hace, o sea, hasta a corto plazo que diga vale nosotros somos capaces de ver el largo plazo y seguramente seríamos capaces de de ver que, que si mientras unos cuantos años seguidos un paro de no paramos de comer bizcochos o donuts pues seguramente bueno pues va a haber unas consecuencias negativas Pues no es su organismo y seguramente si, si encuentra de, de esos tonos como zanahorias, pues seguramente bueno pues ese, ese mes mes consecuencias no van a no van a suceder no sé si habrá también consecuencias negativas por el excesivo consumo de zanahorias. Pienso que como no, no debe haber nadie de, que, que consume excesivamente zanahorias, pues igual por eso por eso no lo sabemos. digo yo, no sé, <risa> igual, igual puede ser, pues ser así na. Pero bueno, pues con estos ejemplos pienso que a lo mejor podéis coger el el bueno, pues lo que yo quiero, lo que yo quiero expresar esta noche, a ese cortoplacismo y ese largo placismo que, que nos afecten a que nos afecten a todos, a todos y en práctica me de todo que ye más más cómodo, ¿eh? Eh, luchar ¿m? o someterse, ¿eh? que lleva más cómodo tener una, una vida, bueno, pues, más o menos ortodoxa, ¿eh? Eh, ir a trabajar, que bueno que en el trabajo cada día me jodan un poco más, bueno, anda, pero mira, al fin y al cabo, ¿eh? tengo trabajo, eh, a fin de mes tengo les, les míos perres, eh, como decían los, los decibelios, Mi, mi, mi mujer, mis talpezas, ¿eh? pues gracias a tener trabajo, eh, que siempre sí, sí, que las condiciones son cada día un poco peores, un poco más esclaves, pero bueno, hombre, entre, ¿eh? entre eh, las consecuencias inmediatas de, de, de, de trabajar, que llegan a los perros, y las consecuencias inmediatas de, por ejemplo, ir a la, la huelga, ¿eh? que llegan a dejar de ganar a esos perros, bueno, pues quedo con las inmediates, A largo plazo, bueno, pero eso sí, que a lo mejor, y es verdad, que, eh, que a base de, de pelear, de hacer de huelgas, de, de protestes y tal, pues a lo mejor las condiciones mejoran. Pero bueno, hombre, yo voy a quedar con, con este de momento, que eh, yo lo que tengo hoy. ¿eh? A corto plazo, eh, en cuenta del largo plazo, llegan estos que dicen que, bueno, pues que hay que echar a todos los negros y tal. Bueno, hombre, yo, a ver, no soy negro y al fin y al cabo, oye, pues, a corto plazo, va a venirme bien, porque a lo mejor, pues, yo qué sé, vamos a, a ser menos y no nos quitan el trabajo ni las mujeres, ¿eh? Pues a lo mejor y eso. A largo plazo, eh, que dentro de cuatro días, a lo mejor, a por que baño y por mí, porque, porque ya no son los negros, son los que tenemos gafes, bueno, pues... pues bueno pero en corto plazo es mejor poca gente está está dispuesta a invertir a invertir esfuerzo y sufrimiento a cambio de un futuro mejor a cambio de un largo plazo mejor desgraciadamente eso bueno pues tiene un aliado un aliado muy grande que es la nuestra naturaleza La nuestra naturaleza, como la de cualquier otro organismo, entiende como más potentes, experimenta como más potentes las consecuencias, los reforzadores a, a corto y plazo, contingentes, que a largo plazo. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues desgraciadamente para la nuestra conciencia, nosotros a lo mejor, a lo mejor no, seguro. somos de todos los seres que habiten en este planeta los que más conscientes podemos ser de lo que puede pasar a largo plazo los que somos perfectamente capaces ¿eh? de a través de nuestro pensamiento a través de la nuestra función verbal conocer que es lo que va a poder pasar a largo plazo entonces ¿eh? cuando decidimos no sobreponernos a ese curto plazo, ¿eh? a esa consecuencia inmediata, cuando decidimos conscientemente no soportar ese pequeño sufrimiento eh, a cambio de un bien mayor, de arreglar de alguna cosa, cuando aceptamos todo eso, ¿eh? pues sencillamente acabamos la nosa tumba. Bye-bye. Bueno, amiguinos, ¿eh? Eh, a todos mis drugos, yo os digo eso de que, bueno, que hasta la semana que viene y que eh, faigáis todo lo posible para que no os cojan, ¿vale? Eh, venga, oye, por cierto, uy, que vino la, la mi amiga María disfrazada esta noche de WES 979, ¿eh? eh, dicho dídme en el chat. Hasta luego, mi mejor inversión a largo plazo. Me despido antes de que me abandone el wifi. Ya lo presiento. Ay, venga. María, que no te collan. Todos los demás, que no mos Eres un canijo, pero sabes que a la vida la a verla. Y que todo lo que te han contado. Y todas las mentiras que te ha hecho tragar. En el colegio, el señor maestro. Solo ha servido para que ahora sepas que es. es un cabelo pura y simple tomadura de pelo porque era el pasado por arte de magia tiene vida propia y va cambiando según convenga tener biografías en la enciclopedia limpiendo total para que no vuelan los hechos que nunca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 Nunca se convierte en rana Y una y otra vez se pone en marcha La misma manivela que mueve el engranaje Y en estaciones de, de lunes, lunes a viernes Domingos y festivos Hay tiempo que te queda para verles venir A intentar discernir entre tanta morralla Que ya les vale Y oficiales Punto final Y mucho cuidadito Con recordar quién fuera el delfín Del anciano general O ya da igual Porque hoy los supuestos Contestatarios Piden también De las arcas del Estado Rompe ya Tu silencio Dale duro al que te dio primero Un a la disidencia Piensa Y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 Tu silencio da lectura que te dio primero. Unea la disidencia piensa y que no te cojan, que no, que no, que no te cojan, che no, que no, te cojan, te cojan, te cojan, que no, que no, que no te cojan. Y ese es el principio selecta.